One, two... más desagradable que para ustedes, si ustedes tienen las manos de la fricción, vamos a terminar lo antes posible.